Y vamos a conocer la historia de un científico ruso, la historia de otro científico más que parecía saber cosas o que parecía poder hacer cosas, un científico que fue asesinado. A veces cuando uno tira de la manta, lo que encuentra no ofrece las justificaciones necesarias para comprender las razones de un misterio truculento. Esto es lo que me ha pasado con la historia del científico nuclear soviético Vladimir Alexandrov. Su aventura me interesó especialmente porque el desenlace ocurrió aquí, en España. En los años 80, Alexandrov era uno de los mayores expertos en tecnología nuclear. Fue famoso su estudio sobre el invierno nuclear. Si Estados Unidos y la URSS lanzaran la tercera parte de su arsenal nuclear contra ciudades del bloque enemigo, la contaminación permanecería sobre los países afectados durante meses y la temperatura caería a 30 grados. Vamos, El fin del hombre sobre la tierra. Su teoría despertó la simpatía del bloque democrático occidental. La URSS, en lugar de confinarlo en el país, le dio manga ancha para viajar por el mundo, incluso acompañado a veces por su mujer. Empezó un periplo de viajes en el que sus colegas occidentales compartían sus conocimientos con él, manteniéndole siempre alejado de aquella información que podía poner en peligro los secretos nucleares occidentales. Estuvo en distintos centros y universidades estadounidenses, intimó con muchos científicos de primera línea incluso visitó al Papa Juan Pablo II para ponerle al día de los peligros de este tipo de armas. Nadie de los que le conocieron bien señalan que estuviera ávido por robar secretos. Se le veía un hombre normal, que en cada viaje dedicaba un rato a comprar a su mujer productos de belleza que tan difícil era conseguir en su país. El 29 de marzo de 1985, el entonces alcalde de Córdoba, el comunista Julio Anguita, le invitó a asistir a una asamblea de ciudades no nucleares. En España se desconocía uno de los peores hábitos de Alexandrov, el alcohol. En Estados Unidos pedía tequila con rodajas de limón, pero vamos, que no hacía asco a cualquier cosa que le dieran en un bar. Anguita le mandó a su, su chofer a recogerla al aeropuerto de Barajas. Le llevó directamente a su embajada en Madrid y parece que salió alterado, solicitando al conductor que le llevara a dónde? A un bar. Sería el anticipo de su principal ocupación durante ese y los días siguientes. Los que le trataron aseguraron que se pasaba el día borracho, veodo, y que su estado llegó a ser patente para cualquier asistente al evento. El tercer día de su estancia en España, el chofer le devolvió a la embajada en Madrid de la U.S. De allí salió para ir a su hotel en el Paseo de la Habana y posteriormente a un bingo cercano. Después desapareció para siempre. Unos cuentan que desertó a Estados Unidos, algo extraño si se tiene en cuenta que su mujer y su hija estaban en Moscú y nunca se ha puesto en contacto con ellas. Otras aseguran que se lo llevaron los rusos, incluso le mataron acusada de traición. Algo raro, porque las palabras de Sandrock eran la Biblia para los movimientos antinucleares estadounidenses. Y algunos otros acusan a la CIA, que sospechaba que podía estar robando secretos nucleares, algo que, como hemos dicho, se demostró falso. En fin, un misterio sin resolver.